¿Qué onda? ¿Una partida o qué? Dale perro, estoy en el estudio, termino una rolita y me conecto Sobres, ahí te voy a echo en el campo de batalla, carnal hey. El DHA yeah. Con el Lexi, Dabo, perros es En el Warzone yeah. Prendelo, préndelo Prende esa Y la consola también eh. Entro a zonas de guerra, la sangre, mi ropa ensucia Cumpliendo una misión donde me mandaron pa' Rusia Llegó en avión y salto en paracaídas Traigo un kit de autoreanimación pa' curar las heridas Volta al tiro Guerra, esto es la zona de guerra, somos más de 100 en esto, pero el círculo de sierras, sabemos que esto te aterrará, ya mamaron la becerra, mi equipo es el que te entierra, los mejores de la tierra, armados y decididos a llegar hasta el final, cargamos rifles de asalto y traje táctico especial, se cuatro y lanza misiles para la batalla campal a la hora de los chingazos, nuestro escuadrón el es mortal, no te hagas patos si y cagas el palo te mato, vengo por el contrato y pa que sepa somos cuatro de la pirámide triangular aquí hay puro chingón ninguno que va a calcular igual y las veces que caigo siempre me salgo en directo para la tienda traigo feria y les compré algo yo ahí cajas de municiones y te placas te metes con el team y te cargo la calaca mata faca no Puras muertes inmediatas, que no les quede duda de quiénes son los más riatas. Varios enemigos ya marcados en el mapa, cada vez son menos vivos, hoy nadie se nos escapa. Uh, todo bien, todo fine, andamos transmitiendo y nos pueden watchar online. Uh, todo bien, todo fine, apenas son las cuatro compas sobre su nella. Alertas y desviatados, soldados bien preparados, andamos haciendo feria contra Veo gente en el hospital y En la calle hay un pendejo escondido en un matorral Si te crees muy chingón, arma tu equipo a ver que tal Uh, todo bien, todo fine Andamos transmitiendo y nos pueden watchar online Uh, todo bien, todo fine Apenas son las cuatro compas sobre su media Placa placa, llegan los mexicanos zumbando la matraca Bien organizados, puras muertes inmediatas Hoy ninguno se nos escapa Aquí tengo dos en el mar El pendejo nos ataca Un pinche va a su casa y lo hago caca yo es el de HA oh, yeah. con el LMC double locos